Cualquier adoquín está en la primera línea. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Estoy confiando en una pichilla dante que es duro de ver en la línea de frente. Te quiero y quedamos en la barrica.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 No hay viernes güey, es sábado. Qué pena, qué buenos recuerdos. <risa> y no hay en 1989. <risa> Hoy que no. <risa> Ni radio cierto. Pues no, pero se nos resulta que esto sigue igual, ¿no? Sigue igual. Y nosotras también. <risa> Bueno, con, eh, con menos pelo. Nos veíamos, exactamente. Yo le he contado a un amigo esta tarde que a mayor diferencia eh, no lle en espíritu, sino en una condición física, pero bueno, eso pasará, todos tranquilos. Bueno, os vamos a explicar, porque diréis, ¿esto qué, qué fricadaje? ¿O viaje no tiempo viste de eh, Martin McFly o qué? Bueno, pues pues resulta que eh, en el año 81-90 dos personas que somos aquí, uno y Xavi, bueno, no y Buenas noches, Rubén. <risa> y al soy yo, Rubén. Feba no es un programa en, un, en una radio libre como esta, como Radio Topo que llega a la vez Radio Cierzo, que se deciba Feteo... Perdón, se deciba en la línea Ofren. En la línea Ofren. Porque eh, eh, empecipiamos en un programa que Feba obliga yo de Fablán os chueves, el año 89, que se decía Feteo Pre. Feteo Pre, digamos que ya era medio de expresión, digamos, mmm, visean bien que ya era principiando a socializar en, en la ciudad... De una manera diferente a lo que era Dica en ese momento los aragonés. Y de hecho nos captó a nosotros. Exactamente, nos captó a nosotros, nos, nos conocemos a la vez. Y, y como ya nos chenchoven y tal, pues dicen, bueno, pues como tenemos a la vez 16, 17 años. Uh -huh. dicen bueno, ¿por qué no ofrece un programa os viernes vosotros de to anew, anew, a nuevo en vuestra línea y tal? Y se clamaba en la línea ofrenda. Pues bueno, eh, además, a más, a más, eh, tenébanos un cartel, que por cierto, no sé si te acordás que todos le mandé sí. una copia por WhatsApp a tiempo, y lléranos, pues bueno, no cartel, amanísemos nosotros de yo con pelo. Sí, sí, sí, justo. y lléranos como una branca juvenil de actividad que tenía, digamos, en ese momento ligado, que ha estado a gran escuela de la Aragonés en ese momento en, en, la ciudad, y de la cual hemos salido, pues muita. digamos muchas generaciones de lo que ahora ha estado ha estado y continúa estando el movimiento social de algo en la ciudad. Así nace, pues bueno, a eh, aquí nos quiera escuchar en este programa, esta programación especial de Radio Topo, de Estrella Estrella, que hay una iniciativa sobrebuena que ya se hisena edición este año y que, y que hemos de agradecer nos convidó, y nos dicen, bueno, vosotros que hacíais radio a la vez con encara, dicho encaramos un pues que con encara o muro existivo de todas estas cosas Y ya febaz un programa en aragonés, ¿por qué no fez un, re, un revival, no? Y, y cuando nos lo decían, pues Xavi, pues nos pareció una sobre buena idea. Uh -huh. Yo te quiero embolicar para fe lo más vegadas. Ya casi soy enseñado ya, por desgracia. <risa> <risa> y, y si te paréis esta hora que, que tenemos perdón y a charlar de, de todas estas cosas, de cómo ha cambiado el aragonés y de y de cómo se feba, de qué ella era la vez, que ahora, en fin... y vamos a hacer este especial en la línea Ofren, no nos acompaña Jorge, que ya era que no hacía los controles a la vez, que además charraba en castellano y era el único que charraba en castellano en el programa uh -huh. ah, bueno, castellano de las cinco villas Jajaja <risa> que nos charra que nos acompaña y que charrará si quiere y es Rubén que no feba o alineado fren porque yo era muy muy chico a la vez buena no Rubén buena noches, yo estoy que encara ni llevan a ICU no no no, sí. como no te sí. por favor sin faltar eh no te pases y queremos abrir o teléfono por si hay alguna persona que recluye de aquel tiempo tiempo si quiera U quiera charrar tenemos un teléfono que yo no me lo sé. Le voy a preguntar a Rubén si es tan amable decímelo Nuevo siete seis dos nueve Exactamente. Nuevo siete seis dos nueve Si tos al correr dije programa. Si queréis preguntarnos vea cosa, lo que queráis. o teléfono yo abierto y ahora vamos a principiar con una canta de una persona que cuando soy de entrada ahora me se meten digamos os pelos de puntica. Porque yo, y una de las personas que yo conocí en eh, en vivo, aquí en la radio. En primeras me acuerdo que antes, mes, mesmo, antes de, de Radio se lleva otra radio aquí anterior, que siempre ha estado un puesto, digamos, dentro del ambiente alternativo o underground de la ciudad, un puesto geográficamente importante, o local de la radio, y conocimos en persona a Mauricio Aznar. Años de impuestos, tenía suerte también de conocerlo en un concierto a Capella que nos fació. en la universidad, dentro a favor de uno de los movimientos sociales que en ese momento existía, que era un movimiento antimilitarista, y ha dedicado a él y a la suya memoria como gran autor y cantautor aragonés, eh, ahora mismo, más birras. Ya de mí conmigo agarrándome, larguémonos, Llega hacia el mar. Lo llamaste ser en esta ciudad. No sé si no fui para correr, pero quizás que no fui para gozar. Sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no. salir, pero voy a apostar fuerte mientras pueda. Larguémonos, chica hacia el mar, no hay amanecer en esta ciudad. Así que nací para apostar Ya no puedo darte el corazón Perdí mi apuesta con el rojo Perdí mi apuesta Es la febrera que tengo que pagar Y ya no tiene sentido abandonar Y ya no tiene sentido abandonar No sé, si, no sé si será bueno para nuestro. para nuestro en dentro de la ciudad, pero vamos a hacer un revival total. Porque vamos a principiar charlando de historia, ¿no? Sí. Bueno, antes, antes de principiar, si te parece, Xavi, no más decir lo de que esta la música que íbamos a meter y era. Oye, a música que mete vanos ya a la vez. Sí, bueno, eh, esto yo, yo una recreación, como recreacionistas, nos vestimos. Eh, bueno, yo me he vestido de personas normales. ¿eh? Eh, Rubén en cara tiene sigue con la misma ropa, ¿eh? que lo sí, sepa. Igual. <risa> yo lo digo por las chovernardas que puedan estar interesadas <risa> en el tema. <risa> en fin. Y la música, ye, exactamente. Además le agradezco a Rubén el esfuerzo que ha feito de, de mirársela y de trobala. Y la música que existía en ese momento y que, como decíbanos ahora, la mayoría, por decir, 99% no llegan aragoneses Aragones. ¿no? Exactamente. Pero bueno, hemos hecho raro de historia que decía Xavi, que introduciba. porque como decía yo antes, claro, han pasado 27 añadas, o 26 desde que rematemos de Ferro Programa, y el mundo ha cambiado mucho, Uno tanto. ¿Qué te parece, Xavi? Bueno... Principiemos en, la, en ese año y a, y a pocas de, de, de estar nosotros en el programa, un mundo cambió mucho, porque, ca, digamos, diso de estar un mundo que nosotros hemos conocido cuando así, si, nosotros, que era un mundo dividido en dos bloques. Ahora, yo ahora no me mancan manos para ver los bloques que, que tenemos, aunque bueno parece estar pareció estar que se pueden contar, se pueden contar, pero bueno, como mínimo, oye, más plural, más multipolar. Yo, de hecho, política en sé poco. Y además ese mundo, y era un mundo que he bastado asinas mientras muchos años. Y ahora digamos que vivimos en una aceleración de la historia, un cambio continuo, con unas tendencias muy marcadas. Pero lo que sí que hay es cierto es que ahora mismo, cuando te plantas a charlar con Chen Marcho, ven que tú... Por ejemplo, yo ahora que ya, te, los que tenemos críos ya, ¿no? Pues mirad, te explico, teales cómo llega la situación en el mundo y es mucho más complicado en ese momento. En ese momento ya eran los buenos, los que salían en la tele, y los malos que no se les veía no, no. como enemigos en la televisión, ¿no? Con, en Rocky 4, <risa> todos, todos los rusos eran fieros, jamás. Tenían mal, a bueno, mala cara. Bueno, yo creo que hemos cambiado de que tornen y se. ¿Te acuerdas que los talibanes <risa> eran los aliados sí, de los yankees en ese momento en las pelis de Rambo? Sí, señor. <risa> Eh, y es verdad, pero y es que además eh, lo que son las coincidencias hemos dicho antes lo de que el programa se feba los viernes, y es que yo creo que estoy entre un jueves y un viernes cuando cuan se tumbó se tombó un muro de Berlín, eh, que estoy en noviembre que no sé si puede yo, estar que fuese todo. un jueves, porque yo el día siguiente no clase, y me acuerdo perfectamente, bueno, a ver quiero pensar que no me lo he inventado, porque de vegadas reinventamos la memoria Que me acuerdo que el profesor, no sé si al mejor puede estar que fuese el LUNS, que nos dice: he visto pasar a historia, y visto, entonces me acordaré cuando seréis mayores. Y ahora, la verdad es que, joder, qué visión de la historia en ese momento que la Chempo iba a pesar, pero no. Ellos venían de una trayectoria de haber nacido, a lo mejor, pues el año cuarenta y tantos, con, un, con dos bloques ya, y vellelos desaparecer tan simbólicamente. Yo pienso que a esa generación sí que la ha marcado de efecto. Pues bueno, ahí tenemos Felipe González, que no se a decir frateras en la suya <risa> línea, porque encara no ha superado ese trauma. Pues sí, bueno, eh, aparte de este, de este personaje que has nombrado, y es cierto, eh, claro, que, que, que era un momento de historia muy que emocionaba. Y yo me acuerdo de un, de un debate que teníamos aquí un día sobre esto que tú decías, que no sé si era en Bulgaria un eh, que llegan eh, eran demandando la monarquía o que lleva... Eh, digamos, no se sabe Iván no, no no no sé y de feito Javier eh, pero un costado lleva como una claro era un momento emocionante pero un costado a, digamos que a zurda, a izquierda a cucha como queráis no obstante no es ahora Playtter Priso pero digamos que eh, Achen que va sostenido una una visión del un mundo alternativa o capitalismo Eh, pues se quedaba bellón, bellón que se quedaban sin tierra debajo de dos pies, ¿no? O sea, eran pum, como mínimo no, desorientado, desorientado de tot y y sin alternativa posible. Y pero al otro costado se nos vendeba a moto que pues escribiría el año de impo existe Francis Fukuyama aquel eh, lamentabilísimo artículo de el fin de la historia, ¿no? Es decir, se ha rematado, ahora ya tot va a estar bien, la democracia, a tal, partir paz de ahora esto de lo que ya hay. Exactamente. Paz y amor, toda la he en demócrata y todo la gente he muy bien. y eh, Pero también es cierto que ya se empezaba a adivinar, yo me acuerdo, por eso digo que lo dijiste esto en un programa y es verdad, que en varios países como que empecipiaban a cucutar movimientos de extrema derecha, que hemos visto que precisamente, aunque más apoyaba a extrema derecha, en los antiguos países del este veíamos Hungría Polonia... La Chequia y la Eslovaquia. O, uh, por ejemplo, eh, eh, Alemania del Este Veíamos desaparecer países. Uh -huh. eh, a pocas de producirse este fenómeno, Chequia y Eslovaquia se separaron, pero de veíamos, desgraciadamente, la guerra de Yugoslavia. Que, eh, por ejemplo, el otro día, viendo una peli con, en casa, veíamos una peli sobre el cerco de Sarajevo, y yo me acuerdo muy bien de estar viendo esas mismas imágenes el año 90 y poco, y la impresión que daba a Beller, por ejemplo, a los francotirados en Ciudad, que para ello han estado míticas porque se van a celebrado unas olimpiadas Correcto, en el año 84 Y, y porque a nosotros, Eva nos creció admirando al equipo de baloncesto de Yugoslavia, etcétera, No Digamos que ese mundo que tenía como lo conoció, mm. se iba esmicazando, ¿no? Sí, pero yo decía antes si no llega tan diferente el mundo de web, porque es cierto años, que hemos pasado bels años como que no le toseba ninguno a Estados Unidos Y ahora tornamos una mica a la, a la incertidumbre. Y esa misma incertidumbre quizá y diferente porque en el año 89 -90 lleva como un como, lleva como una hirera de, de esperanza de que ella. De que isa... Claro, porque una cosa que no hemos dicho, eh, Xavi, vivíamos con la amenaza de que podía estallar una guerra nuclear en cualquier momento. O sea, yo me acuerdo que además decidan eh, Zaragoza. ¿Cómo se llena este tipo anterior a Putin que dio usted amenaza de autogolpe de Estado? Gorbachev, Yeltsin Yo me acuerdo que en, en clase se comentaba oye, que esto puede rematar en un desmán y ellos tienen armas nucleas, ¿no? Sí, con sí, lo cual sí, digamos sí. que te, el, digamos, la socialización del terror eh, a través de los más media y era masiva ¿no? Digamos, y toda la Chen que se oposaba a ese discurso eh, como ahora mismo y en eso sería un paralelismo no existía la ley mordaza porque la ley mordaza y era a medrana que tenía la Chen a perder la estabilidad digamos, ¿no? y, y si te ensalivas pues digamos que te salivas de, de un núcleo central de la sociedad. Qué curioso, ¿no? Se parís en eso, ¿no? Mucho. Pero mira, yo en esto soy un pesimista, porque creo que ahora que has charrado, y ahora somos cambiando una mica de tema, ¿no? Pero bueno, también es normal una charla de estas características. Pero charrando la ley de mordaza, yo creo que hemos eh, perdido mucho en libertad, eh, libertad civil. Cosas muy que tío. febanos en esos momentos, ahora mismo suposan... que Te identifiquen solo por salir a la carrera con una pancarta que hizo en ese momento, pues bueno, y era lo más, lo, lo sí, más, sí. lo menos eh, gravoso para el estado que se puede hacer, ¿no? exactamente. Y, y bueno, yo me acuerdo que, que eh, no sé si esto cuando fue una salida en fren o cuando antes en el programa que hemos dicho antes de Fete pre charremos de una, de una, digamos, acontecimiento que pasó en una radio de, de Iruña, una radio sí. libre. Porque uh -huh. de, decidió en, de, en un programa que además, eh, no sé de qué característica sería, pero bueno, eh, fació una mena de debate sobre afigurado rey que a la vez ya era intocable, y eso sí que es cierto. Uh -huh. eh, yo creo que a la vez más que, que no pasa ahora, ¿no? Porque sí que es cierto Hombre, que... que Por lo de Botswana, yo, yo pienso que mismo me, los crios de guardería lo han entendido lo que pero, era la monarquía en este país. Exactamente, pero, pero es verdad que lleva como... Y a la vez, bueno, pues como que se encorrió, ¿no? bueno, debió haber el juicio a esta persona, que a, a, que facilita el programa y como que se veaba muy mal o que dentro de la sociedad porque no era normal meterle cletas a la a la libertad de expresión por ejemplo sí que había una movida charlando la movida madrileña precisamente que estio caso de las golpes el año 83 muy famoso que si beluna no se escucha se lo puede mirar en internet y es muy curioso pero claro este estio una cosa punk de mesachas que salió cantando la cantadista de quiero ser una zorra o me gusta ser una zorra en televisión en un, en un horario que llevan igual 10 sí, sí, millones sí, sí, de personas sí, sí. y sí que a la vez se montó muy toda, mucha toda movida pero en, en realidad yo creo bueno, lo que dice Xavi, todas las cosas que eran manifestación, sacar pancartas tal, hemos perdido mucho, hemos sido muy entazado Hombre, yo pienso que, y así pues podemos ir tallando por no, por no embolicanos, pero eh, una zaguera, un zaguero apunte, parad cuenta en eh, lo que suposo, eh, o 15M, en, en este interludio de tiempo, 15M ha estado como una normalización temporal, como una breca en el espacio-tiempo de lo que FAT unos años antes y era lo normal, salir a la carrera, meter una mesa, informar, preguntar... que aunque digamos se saliese se ensalise de digamos de la corriente mayoritaria sin embargo se asumía que era una cuestión totalmente eh, normal no par, eh, no paramos cuenta en que ahora cal demandar un premio administrativo para repartir folletos en una carrera de cualquier cosa aunque sigan para demandar dinés de para una catástrofe humanitaria conozco alumnos de trabajo social que han estado eh, entimaos eh, por por haber eh, repartido folletos de unicef <ríe> son cosas eh, surrealistas y y a más a más Todos hemos mercado música eh, pirateada en casetes, oh, en sí, el rastro sí. viejo. cuando Porque ahora era, la gente bata la, bata la garchola, como ya hay dos personas ahora en Barcelona en garcholas, por vender copias piratas de CDs en la carrera, digamos, que digamos, lo que llegue la, la apertura de la sociedad... Aún, digamos, eh, no voy a decir una relajación moral de las formas, sino una una asunción de que la convivencia es, eh, desiche ceder en bellas cosas. Ahora, digamos, que hemos retaculado en eso. Pero bueno, no nos vamos a meter carcas y tenemos muchas cosas interesantes que contar, güey. Pues si no, nos queremos en relegar guaire porque porque tenemos, como dice dicho, muchas cosas. Y lo primero es escuchar música para no cansar todo como guaire. Como decíamos antes, no, iré, no escuchar guaire música en Aragonés porque el año no 90 no existía guaire música en Aragonés. Así es que hemos a pasar, por lo que muchas veces metebanos, que era música tradicional y hemos a escucharle un poco a Wendell. nos mirándonos ahora o guión y, y de todo lo que queremos charlar Igual no, como no nos queremos pasar de tiempo Y vamos a, a mierda a ¿eh, Xavi. No nos hemos a censurar Pero sí que nos hemos autoamugar Porque si no tenemos aquí para varios días Por eso, igual estamos igual pensando que Igual en el línea de ofreo amenazamos con Menazamos <risas> Bueno, hemos charlado una mica de cómo ha cambiado el mundo Que daría para dos o tres programas Pero también Queremos charlar un poco de cómo ha cambiado el Aragonés Sí, porque no olvidemos que que bueno, nosotros nos juntemos aquí por eso, porque ya éramos movilizados, o principiábamos a movilizarnos socialmente porque veíamos que el aragonés se movéba y de hecho, yo una de las cosas que más agradezco a ese esfuerzo que facéis esa generación del Ligaio de Fablans fue acercarse, digamos, a lo que no yera, digamos, o centro de la ciudad. Yo me acuerdo de venir a y preguntar, porque ya era Ligaio por un cartel que me trobé en en o colegio, ¿no? En en la escuela. Y De feito, venía a conocer a Oligayo y gracias a Oligayo conoció un movimiento de objeción de, de conciencia y ya, pues ahí ya se lió la cosa. Qué bien, pues, <risas> qué bien, pues encharramos también. Pero, eh, y es cierto, a la vez, eh, para que la cheque no lo sepa, que a ver, ahora la situación de Laranja es muy mmm, complicada, muy penible, muy pero a la vez, el año 89, y, no, y es que Eh, y, eran y era casi héroes puro, puro esperantismo sí, no sí, si te sí. acordarás total que mismo yo pienso que no en cárteles que digo yo porque era una cosa muy, muy minoritaria y ese esfuerzo socializador yo pienso que fue digamos o cambio a nosotros nos podía pillar en nuestra chinación, pero yo que yo preguntaba a la mía familia porque yo tenía primos a lo mejor pues me llevaban belsaños Pero ellos lo que sabían de la Aragonés era que en la librería general se vendeba una gramática de Francho Nagore con las tapas que en cara tengo como, como, bueno, tiempo se fue hacia ediciones y tal, y eso ya era lo que se sabía del Aragonés. Una edición, unas ediciones de, ¿cómo se llamaba la editorial de la...? De la, la de, propia librería general. De la propia librería general, que digamos que fuese como una autoedición de los autos. Eso ya era lo que se conoceba. Porque en la ciudad de Zaragoza, digamos que en cara a en la época, digamos, de estar eh, invisibilizados, ¿no? Digamos que vivíamos eh, en la década de 70, claro, que ya no nos tocó a nosotros, pero sí que vivíamos belsaños de, de rebellear aragones, aragonesista. Aragonesista, y alrededor de eso también, aragones y catalán en ese momento a través de PSA, etcétera. Exactamente, pero después, pues, eh, casi, casi, con o, no sé si con el tejerazo o antes, o con lo que estió lo de, pues bueno, con, con la plegada democracia formal, pues... Pues, ya había una depresión digamos de la en general por muchas cosas y esto también desparició y a nosotros nos tocó un momento en que empezaba a revelar esto de, de, de, de aluita por la cultura aragonesa y por los tema del aragonés pero ya era muy marginal si huele marginal y machinato es cuando no existían más cuando no lleva que una asociación porque ahora ya hay más, porque nosotros participemos y, y Xavi ha tenido dos impulsos de Nogara que también ha crecido mucho y ha suposado mucho En el aragonés, cuando no existía cuasi relación con los patrimoniales, uh -huh. cual aragonés que se fue a servir y era muy alejado de la realidad, y yo uh -huh. Un aragonés de gramática. De gramática, y que, bueno, pues ahora cada día, per cada día, trocamos palabras nuevas, expresiones, y miramos de purificarlo, de hacerlo servir bien, correctamente, pero a la vez y era todo eh, muy muy ortopédico, ¿no? ¿No te parece? Yo pares? pienso que, que somos en la línea de Fren, somos charrando de un fenómeno urbano. Hacer un programa en Aragones que me acuerdo que en existía uno, no sé si eran COPE Radio Nacional en Huesca, en Huesca capital que hacía en Nacer, sí, de, eh, en Radio Huesca que eran unos minutos que tenían a la semana. Charramos de, pero de no salíbanos digamos de, de esos puntos digamos folclorizables u como mínimo musealizables y, en, y, y a pocas de fer nosotros la línea ofrecen digamos que principieron a pasar, no por nosotros, y soy el chico, pero principieron a pasar cosas interesantes en el Aragonés. Y una de ellas fue que un movimiento asociativo, digamos, eh, salió, digamos, de, de perfil piso, de perfil esperantista, pero porque en los pisos en ese momento lleva colectivos sociales. Y no solo que la Aragones, sino que otros colectivos sociales. mismo partidos políticos. Sí, Me acuerdo sí. perfectamente, la sede de Opar, en ese momento, ya era un piso. La primera sede de Chunta fue un piso. Y, la, y el concepto local que era un concepto... A PP y era un piso. O, o concepto ciudadano, un concepto más de, de pie de carrera, digamos, de estar acer, eh, cerca de la Chen, que te podía pasar ver, mismo acercarse y entrar. Eh, y es que fue esa primera escuela de Aragones. Ya al principio a abrir un nuevo modelo de socialización. Y para yo, oh, como Divertirse y pasárselo bien fue la clave de abrir el Aragones a Muitachen. Ahora tenemos otros perfiles, digamos, en, en el mundo de la, de la socialización, en el aragonesismo político y cultural, pero en ese momento, abrir una barra en pilas marcó una diferencia brutal. Neva asistió una que creo que le gallo en facción aguitanta también sí. con la uh -huh. Federación de Peñas, pero ya es verdad que cuando, por ejemplo, Endenográ se, se prene a carrera, eh, pues se, se fote un blinco cualitativo muy importante. Y es cierto, hemos plegamos a escuchar a Wendall. Yo me acuerdo también un concierto del año 92 de Wendall en Zaragoza con Nisho rey que estuvo uh -huh. también... Organizado por los Aragones eh, en la carrera con... La en, con el gallo. gallo que estuvo una de las primeras vegadas que dices que, que veías a Chen. Porque claro, y era y era casi imposible trobarte una persona que charras a Aragones que no conoixes, es, a la vez. Eh, Yo Nosotros a lo mejor no paramos cuenta, pero hemos normalizado... que el alcalde de Zaragoza, Aoceito Servill Aragonés, que concejelles Feiga Servill Aragonés, que o Concello de Zaragoza Aiga Feito Publiciar Aragonés en en en la legislatura en la que gobernó eh Chunta con con Osoe en la época de la Expo, previa a la Expo también pasaba, pero ahora se ha asimilado que partidos que en ese momento no tenían una posición clara ni siquiera explícita sobre el tema, como podría decir estar escritos o etcétera, han principiado a normalizar lo que se ha normalizado en la carrera. Yo pienso que eso digamos que no ye no yo lo, o detonar, sino que yo sintoma de que ahora, digamos, que se velle normal la existencia de una cosa que en ese momento ya te os digo, hemos salido no del armario pero sí como mínimo de opiso uh, y se ha socializado, la falsa y tonal. nosotros tenemos esa perspectiva que a lo mejor a yo, en cara me sigue sorprendiendo y seguramente muy en que ahora, se ha acercado ahora al Aragones en los zagues años, lo puede ver con, con una naturalidad que nosotros, pues en cara bueno, a yo pienso que también llevo uno sorprenderse y, y sorprenderse agradablemente y lo mejor, ya que en cara nos queda mucho camino por hacer y yo y él lo mejor exacto sin duda y yo una cosa que que creo decir que a la vez las personas que charrobaban en aragonés u que se socializaban por aragonés las conocí a todas ahora en segundo es que momento su que fiesta, su que en las fiestas de Pilar o en bail concierto de aragonés yo estoy seguro que hemos ido chavita y ese concierto tú a lo que sea y nos trobamos con mucha chen que de mejor o peor charlan aragonés pero que no hemos charrado con ellos ni con ellas en nuestras vidas yo no charraría de balcanización que hay un término que se ha feito servir sino que charraría de ahora no me vendrá otro término de sociología cuando digamos a raíces se extendían tanto que ye imposible de aturar o crecimiento crecemento de una planta. Eh y agora tenemos asociacións que fan en moitos puestos lugás alrededor de Zaragoza, lugás luen de Zaragoza que han principiado a fer iniciativas propias en aragonés. Y clases, etcétera. En ese momento podías tener clases en uno o dos puestos en la ciudad y mientras mucho tiempo ha estado así nas, pero isso se principiaba a balcanizar a ramificar Riz, creo que yo o termino rizoma digamos que ya, ya hay un momento en que la planta se extendía siempre y eso yo pienso que a, yo me da la garantía de que no depende solo del esfuerzo de una asociación, de una chen, y como dice Rubén, para yo muy Poliu, ayer que ya hay chen que no conoces de cosa que no hay una cuestión generacional nacional ya sino que hay una cuestión de que mucha chen asumió algo, una cosa que ya digamos ya propiedad pública, que hay la, la, las ganas de hacer servir la Alagonés y bueno, y una sorpresa cutiana, pero bueno, una sorpresa Bueno, pues como vamos a continuar charlando de las de lagunas de Impuesta Música, que vas a introducir tú, Chavi, porque no lo, no lo hemos repartido y además. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Aproxima próxima canta que hemos escuchado. Bueno, esto ya me toca la fibra porque, como le decían, no soy odia a Francho Nagore y espero que lo prenese como una cuestión de cariño. Por culpa suya he estado engarcholado una temporada y me han pasado otras cosas porque, bueno, eh, gracias a un movimiento aragonés yo conocí también un movimiento antimitrarista y en ese momento, una cosa que ahora nos puede parecer, por cierto, que se torna a charrar en Unión Europea de la necesidad de fidelizar a la población al concepto patriótico a través de el servicio militar y no lo charran tres o cuatro lo ha dicho fa dos semanas la presidenta de Alemania le ha seguido de camino o presidente de Francia y bien se vale que bueno no no voy a charrar ni más pero en ese momento todos asociábamos por desgracia que en nuestra vida por estar jóvenes ocurría a los varones Una cosa que ahora nos parece risible, ¿no? Pues que, que dedicabas un año de tu vida a un servicio militar que, por tradición familiar, sabes que no te iba a servir de cosa y que era vinculado a una cosa que, bien se vale que ahora la Chen ya se manifiesta abiertamente contra eso, que era ese masculinismo homófobo, racista, xenófobo, que representaba en ese momento el ejército español. Ha cambiado el ejército, ha cambiado la Chen que la apoya. Ha cambiado también la sociedad que ya hay de Zaga, y eso ha estado seguramente porque ya veo Chen que luitó contra un servicio militar que lo represent que representaba ese militarismo, digamos, tardofranquista. Y ahí eso dedicamos la próxima canta. ¡Ey! No somos copy como está Y no estamos contentos Este es el rap de la MIDI En donde todos te vuelven gilip Llegó tu hora Y vienen a por ti A convertirte en un hombre Y hacerte de sufrir Tus 18 años Un alacidad Para luchar por tu patria ¡Debes dar! Te tienen un año Secuestrado Y encima te dicen Que no es nada malo Todos están en contra de ti No les hagas caso Intenta seguir ¡Que le den! ¡Que le den! ¡Que le den! de verdad que le es que Acordé el medio asustado De las historias que hay pasado Y tu hermano te ha contado contazo? Te pegan un pelado que no es normal Te dejan calvo, te sientas a no, no les hagas caso a los abuelos Se creen superiores, es tan solo un sueño Quieren putearte, es la tradición Todos preparados, chico, arremojón ¿Ese Y si a, ¿Ese ¿a, a, a ti, y a mí, y si a la cocina te ha tocado con, con el brigada lo llevas claro Ese tío no tiene escrúpulos Te, ¿Te pone un parte o te mete un, un truco Que Y por la mañana me levanto con rap. Esta gente lo escucha y lo quiere apagar. Me quita la cadena, esconde mi gorra. Esta gente es ácido y eso no me mola. La un ejército profesional, o si no, supresión del servicio militar. 948 pesetas. Con eso no tenemos ni para servetas y para colmo siempre lo tenemos de argumento electoral. Y nosotros cumplimos el servicio militar. Es servicio militar Mío. que le den al servicio militar esto, esto, y esto como decíamos son los 40 principales pero sí, ya sí, que sí. ahora mismo eh, bueno no sé si esto no sale tipo Justin Bieber esto no sale ¿no? Esta... <risa> la verdad es que ya, lo llegaron hablando con Rubén que es el poco más joven que no pues no nosotros y, y claro que, eh, no existía internet, no existía Youtube, si tú seguías a Public Enemy pues cuando arribaba a, a España que puedo pasar Pues semanas un meses desde que se lanzó en Estados Unidos, lo eh, puedo eh, conseguir en según te es qué ciudad, no pasa en todas las ciudades del Estado, y, y claro, eh, la música que se fue Vallerasinas. A Hombre, Pero bueno, ya <risas> íbamos a tornar a nuestro tema que hemos disado a medias. Hay que depararse, porque el aragonés, bueno, no solo fue, digamos, esa socialización, sino que también hemos vivido un proceso histórico. con fases crudas porque las hemos vivido traumáticamente, pero también con fases como la que yo considero ahora que ya hay como de esperanza, ¿no? Pues sí, porque o programa en dos años de impuesto primer congreso para normalización, se decía a la vez del Aragónes, que Jacuan se digamos se achustan o se aprueban las primeras o las primeras normas gráficas que se conocen como las normas de Huesca, normas del primer congreso. y así nas y así nas. Un momento en ese momento que se transmitía como un momento de ilusión. Sí, sí, sí, sí, yo mal recuerdo las número de fuellas de Dimpués que ya era pues y con mucha ilusión yo yo mal recuerdo que hacía un curso que hacía de triste recuerdo para yo justo el año al otro año de Aragonés que y se vendeva y ya ella ilusión, ¿no? O sea, de que somos un momento histórico porque hemos feito congreso, porque ya tenemos unas normas, unas normas que no ha seguido Eh, más que más sus patrimoniales nunca las han seguido y que más montera, a Chen que las defiende en cara con Tinan servir mal, que es una de las cosas más graciosas a Chen que más acérrimas de las normas de no las muchas veces no las a servir como cal y además si nos nos charrar, eh, tapar de a la vez charraríanos eh, muy diferente porque sí, si es sí. un modelo que digamos que teníamos unas rigideces internas Que mismo nosotros, eh, en, en Féndola Servir en la radio, no nos estorbaban, ¿no? Y no solo que hizo, sino que además, eh, digamos que lo que ha feito el aragonés con no, el paso de tiempo, con esos años de socialización, de salirte a la carrera en el ámbito urbano, más que más, hasta ubrirse a muchos estudiantes que se a servir el aragonés eh, nativo que venían hasta Zaragoza. Y nosotros siempre teníamos bueno, ese, esos contornillos en los que te meteban, Cuando te decían, pero, pero esto que decís aquí, esto y tal, y eso, digamos, que ya nos principiaba a hacer cuestionar cosas que ya eran ofendos eso, eso a yo me pareció muy bueno porque saliendo de la carrera, nos, digamos, nos trovemos a Chen, que nos ha eh, tornado y sai ha Con, digamos, a través de ese mirallo de su experiencia vital, de que si lo que nos fendo lo nos fendo bien. Ese cuestionamiento, yo pienso que Chino Chano fue, digamos, eh, chupindo un movimiento urbano del aragonés, en este caso yo charro de Zaragoza, que es la experiencia que conozco, y nos principió a hacer eh, preguntarnos si ese primer paso que se va a dar no caldría darlo en un paso posterior. Pues sí, eh, y esto es un proceso muy largo. Porque yo uh -huh. me acuerdo, por ejemplo, en las primeras años 90, que yo, pues, tanto Xavi como yo vivíamos los aragones como una. Y, la, y lo continuamos viviendo, pero igual con me menos intensidad en la militancia vital, digamos. Uh -huh. Una militancia vital, en la militancia asociativa. ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo de, de convoyar a, a Dolmen, que es una de las primeras collas antes de que no existiese Mayacán, que se va a servir a Aragones en Belpar de Cantas, eh, que los achistó en San Juan de Plan. y en las eh, fiestas, yo creo, del año 92 o 93. Y yo fue con ellos, y yo me acuerdo que, que Charraban haciendo lugar y tal, y cuando el repertorio de cantas de Dolmen ya era en castellano, pero una de las cantas sudos ya era en aragonés. Y yo me acuerdo que las presentó, y que un mensaje me dijo, pero eso que dice a tocar, toca hacer en chiste bien, o en eso que charraz que no entiende de ninguno, ¿no? ¿Qué dices? Pero... Y eran estas cosas que te preguntabas, eh, pero, hombre, como... y a primera digamos que llegan los programados y programadas para decir no y es que lo que te falta y es que claro y es que tú niños es estado escolarizado en Aragonés y por eso no sabes qué teníamos no? lo que ahora se clamaría como se, eh, un, cuando le pasan digamos o formato de lo que puede decir uno puede decir un, sí. un representante político Sí, eh, no sé. No sé, era. como una mena de respuestas tipo, sí, ¿no? Sí, Cuando sí, se sí. presenta la empresa no, lo que calde de decir, ya esto y esto y esto sí. y lo que dice el partido. Exactamente. Y nosotros nos, ya nos autoprogramamos por tradición sí. oral. Sí, sí, sí. programamos tener porque claro, decías, no, claro, si no son estaus, es que ya era verdad, y que y en parte ya es verdad, pero claro, y eso amagaba muchas mentiras, y amagaba a mentira de que, a ver, bien, y eso ya es cierto, pero lo que tú clamas aragonés se basa en un constructo muy artificial que todas las luengas, y es cierto también que todas esas luengas eh, comunes son artificiales, pero no en nuestro caso y era, se pasaba la de frenada, bueno, y además no se tenía en cuenta a la Che en que sí charraba el aragonés día a día. Eh, yo, y además yo pienso yo, yo pienso que con el tiempo nos hemos tornado todos muy generosos en este tema y en, y en Minister, que así nasiga, que se ha feito con toda la buena voluntad, sí, se ha sí, sí, feito sí. con un sentido de urgencia de que se vea que el aragonés y era escrabutando, porque la, la chen que en ese momento lo iba defendiendo históricamente en un momento más duro que ya era eran los años 60, 70, primeros 80, veían que la aragoneses es le leyiva en, entre las suyas manos y, y ese esfuerzo, digamos, de normativizador, tenía el único interés, y eso soy seguro, de, digamos, alzar o conservar o máximo de las esencias de lo que se consideraba que, que podía estar la lengua. En ese periodo, seguramente, las fuerzas no se dedicaron acercase más a la chen. En ese acercamiento posterior que ya principia, a yo me parece muy majo también ese periodo en que principia salir vocabulario de la fueva, los os os primeros textos, digamos estudios eh, como como mot etcétera sobre el tema de Ochista Ven que a nosotros nos decían, pero bueno, ibanos. Pero esto, esto que se dice? Esto y el Aragón es vivo. Y primero sirvió a los parlados nativos, a los parlans. Para acercarse a la chen que investigaba a Aragones desde Zaragoza, digamos, o desde de fuera de las Valls, y también a la chen que nos... y torno a de a Zaragoza, porque yo lo que conozco, que nos aquí para acercarnos a Aragones. En ese acercamiento mutuo, digamos que sur, eh, surtió el amor, pero también la necesidad de, y bueno, en bellas cosas habremos de revelar, para acercarnos en caramas. Y yo pienso que ese fue un momento clímax, eh, que pudo estar, eh, o proceso de chuntos, que Payo ha estado. En, la, digamos, en el momento previo al Congreso, seguramente lo mejor que se ha feito en la historia de Aragones. Bueno, pues esto es parecido, hemos escuchado una música y, y con esto que dice Xavi continuamos de un canta. Decíbanos eh, que fue a no viru, que, que metebanos poca música en Aragones porque no lleva guaire, pero vamos a escuchar una canta de las pocas que, que lleva a la vez, que lleve Corna Musa y que lleve El Villano. No, ya todo el día sale a bailar con una baba muy guapa que sea desde el lugar. Ven un baile tapatío, no me dejes a bailar porque no lleva bien ni tan de bajito ni bajal. y saba de papá me tiró con el escritore de Capetano Papá y amandito que te ibas a vivir así sabes para cuenta no te caigas por la rita tampoco Los huevos que llevaba y no pensaba en este car es llevaba en un colchón de baesco del levantal. La grintana de Chistay, las cuerdas son de y los que estamos cantando son los de San Juan de playa. Bueno, ¡Mamma pues... mía, qué tiempos! <risa> Esto, este, esta canta de Corna creo que se grabó el año 86. ¿eh? Que... Para dar cuenta que no solo ha cambiado el aragonés, socializándose, ubriéndose a la, a la sociedad y ahora mismo estando presente en muchos ámbitos de nuestra vida, en más ámbitos urbanos que no solo, no solo que Zaragoza, sino que también ha cambiado el mundo de la música. Y ahora mismo lo que en ese momento era o mundo folk de los y era la reserva espiritual de empoderarnos enganchanos O los del aragonés, los de o catalán, porque también lleva cantas en, en catalán, y ahora mismo, pues el mundo folky también ha cambiado mucho, digamos, eh, que se ha popularizado, pero también, digamos, que ha, se ha deseparado, digamos, de lo que sería un movimiento específicamente del aragonés. Ya no somos una referencia complementaria unos del otros, ya no somos referencia solo que para un mundo gaiteril u de los gaites sino que el aragonés ahora hay un movimiento, digamos, mucho más ubierto. Mesmo se ha notado una ofrenda de flos, Xavi. ¿Qué porque, me dices? Porque te acuerdas cómo eran cómo era o os os vestuache que llevaban pues a la sí, Chen. Era de Galerías Primero, tú y yo año... lo sabemos, porque era una cuestión de capacidad adquisitiva. El año 81-90, que toda la Chen iba con el cacherulo de mantel, este de cuadros. Bueno, y ahora, mesmo iso, ¿qué hay que decir? Eh, muy buena, que... feita, muy buena feina feita por Chen, como Somerondón, etcétera, que han conseguido abrir espacios. de que mucha gente tenga acceso a una a una ropa tradicional sin gastarse por eso o chornal del año. No, pero ya no por el tema monetario que también, por el tema del propio conocimiento, porque tenébamos, o sea, o lo que Champ pensaba que era otro traje de baturro entre comillas y era lo que salía en el mañico. Lo sabemos, lo sabemos porque por desgracia esa folclor esa musealización y estandarización que que fació servir a dictadura franquista para homogeneizar España. Uh -huh. Pues bueno, en ese sentido, pues bueno, fació mal o tiempo que, que fació. Y ahora mismo la chenquefebaba en diso, eh, bellas collas de J, trai, de J más clásica, etcétera, ahora mismo se desdicen y soy yo, yo estado, tengo conocidos y la verdad es que es muy majo porque tenemos una proximidad que en ese momento no tenemos. No, porque nosotros refusábamos el turismo. Y era hostilidad. más que otra cosa. Y por eso sí que tiene porque parece que nos hemos esbarrao, pero no tiene mucho que ver con esto porque y normalización de lo que podría estar lo que lo que era normal y o conocimiento de la cultura aragonesa en en un sentido más amplio posible y en no caso y reprenendo caso del aragonés, la normalidad de decir, bueno, tú charras aragonés, tú conoces el aragonés y ya reprenendo también lo que hemos dicho antes de escuterar canta del villano O feito también de que de que no llega normal. trobate con una persona que charra una variedad viva del aragonés, tú charras un aragonés común. Si fa uno fa acércate a esa persona, pero viélo con total normalidad. Tú has dicho una cosa como cuacó muy to, surtió el amor, surtió el amor en un proceso, viste de de chuntos aragonés. Yo creo que esto afugado fugado todo proceso. O sea, de principiá a vallar. Bueno, pero si somos parte del mismo. Somos parte de lo mismo y somos dos caras de una misma moneda, ¿no? Y que si no per una de esas dos caras, la otra se va a quedar espenchada, ¿no? Eh, por desgracia, bueno, yo pienso que ya es normal. En todos los procesos de convergencia, digamos, de sumar esfuerzos, siempre y hay eh, cosas que, que chitan van o, o proceso. Y yo pienso que tenemos la oportunidad, digamos, de cerrar de un, un periodo que seguirá con los suyos flecos subiertos y tendremos, íbamos a tener seguro una normativa gráfica común íbamos a disar, digamos, nos, nos hemos de por cuestión de tiempo los procesos posteriores al Congreso íbamos a disarlos como un periodo, digamos, de que nos ha traído aquí y ahora mismo somos, de cara a todo futuro con la posibilidad de tener una única grafía por primera vegada, políticas públicas de donde el gobierno Aragón, de cara a tal aragonés y o catalán bien se vale, que hice y como digo yo siempre Muy difícil de desborrar porque podrá venir un partido como pueden estar ahora mismo o Partido Popular y/o Partido Aragonés, que son muy frontales contra la normalización del uso de nuestras lenguas propias y sin embargo habrán de desmontar una estructura administrativa. Para darte cuenta yo meto siempre el mismo ejemplo: o Partido Popular fa hecho todo aquello, todo aquello o Partido Aragonés, han feito todo aquello que la chenséis va a Pensábanos o se decía entre los comentaristas de la prensa, como una forma de hacer miedo a la Chen, que se citaría a Tadezaga el ordenamiento civil que ha permitido un matrimonio entre personas del mismo sexo. No ha pasado. ¿Por qué? Porque se ha normalizado y los derechos civiles siempre tornan a el amplarse. En el caso de que retculemos, retcularemos, retcularíamos seguramente en o conjuntos de derechos civiles. Y fa tiempo que lebo este discurso de los derechos civiles porque el derecho al uso de la lengua propia y un derecho civil así ya reconocido en la legislación internacional. Y el otro día, por cierto, pasé una cosa que parecía casi más chica que yo, que Susana Gaspar nos escribió para demandarnos una entrevista. Y eso fa seguramente 20 años y era imposible porque lleva un, un descrédito de un mundo del aragonés impresionante, pero ahora un mundo del aragonés tiene apoyos académicos, ahora un mundo del aragonés tiene apoyo social y tiene una estructura administrativa que lo sustenta. Eh, sí que es cierto que hay un camino que, que no hay limpio de broza de todo, porque el otro día, por ejemplo, pues Nacho Escartín charró unas Cortes de Aragón y le insultó le la edición Tapueblo que marchase... Con Pero conta con el con apoyo explícito de una parte importante de la cámara, que eso tampoco no pasaba No, antes. no, eso era impensable. Y de hecho, primer primera vegada que se echaron en Aragón, en los 68 sus Bernal, también se enredivan y tal. Y eh, representar el Congreso Español de Opar, que era... José María Mur, José María Mur, fació servirlo Chistabín. Sí, yo estoy el año no, yo estoy con el debate, yo estoy posterior con el debate de del estatuto actual, pero y muy gracioso porque no sé si lo has visto, pero yo os he cómido que veis gracias vídeo, porque y muy gracioso porque yo él fa una polochía de la autocensura, diz, podría echarla aquí en Chistabín, pero no lo fui. porque no se puede como diciendo pero o sea yo quiero refusar a mi derecho lo que tú decías, o derecho civil o derecho al uso de tuya luenga, tú dices no no no no por favor no quiero o sea no quiero pues no quiero posarme con los blancos porque como soy negra me envoico con los negros cada ¿no? país una eh, cosa increíble cada país esto yo pienso que bueno a ver somos un poco en dirección contraria a lo que está pasando en Europa y una como siempre eh, Iberia como excepción cada país digamos que tiene a suya excursión subiertas que cerrar el Estado español y la Chen que se siente española ha de cerrar o sentir plurina, plurinacional de una buena parte de, de la Chen que vive en el mismo territorio administrativo de y que de un debate que no se puede eludir y en Aragón ha salido del almario o debate de las lenguas ahora ya hay, y yo Bueno, podemos discrepar, pero siento por primera pegada una buena sintonía con mucha gente que llega luitando generacionalmente con el tema de el catalán y se han feito acercamientos que en otros momentos eran más estratégicos y puntuales y que ahora y hay colaboraciones cutianas, etcétera. Tanto no, aquí... no podemos discutir, somos de acuerdo no, en esto. Me refiero, digamos, en, en, la, en la capacidad de, de alcance de eso. Y que tengamos una dirección general que contemple en, en, en Aragón a las dos lenguas en paridad y que a las dos lenguas les quiera dar el mismo trato, esto va a cambiar la historia de Aragón. ¿Te parece, había que escuchemos otra música? Esta la mete mano siempre, siempre en todos los programas la mete Me fa duelo rematar, eh. Preséntala, por favor. Bueno, pues, eh, ¿qué te os voy a decir? Ahora mismo no sé si esto se podría meter en nuestro currículo laboral, pero bueno, fa tiempos, pues, esto nos daba marcha, porque ya no sé en un momento en el que la juventud pensaba que se podía abrir paso y que podía abrir paso, y así nos fue en el caso aragonés, a vegadas dando una patada en la puerta, con que íbamos a escuitar barricada ocupación. Oye, un luso de técnico, ¿no? Que tenemos aquí, qué suerte. Sí, sí, Rubén, que no aquí estoy a charrar guaire, pero Rubén y todo un luso y, gra y gracias a él, y si no por él no se nos puesto no sobre el nos programa. No habríamos feito el programa porque bueno, eh, no nos navegamos bien, no solo que con los medios técnicos, sino que eh, también unos desentrenados. Aunque ahora me parece que nos estamos animando, ¿eh? Bueno, mi papel y era estar aquí de zaga de dos controls discretamente, disatos a vosotros fer o programa y viachar en Tazaga en no tiempo. Para entender muchas de las cosas por cómo son de no present y también pues, conocer el pasado para tirar en ta de van futuro. Hala, pues. Principio... A, a vegadas plega un momento de hacer cosas que no quieres. Yo ahora no querría marchar. ¿A qué no? Ya te lo decía ¿eh? tú decías, te febas. Te fue a robar, ¿eh? Pero, hombre, más que eh, ya que tenemos una vida muy complicada Ya no tenemos esa edad en la que no tienes compromisos personales Sobre todo porque ya hay que depende de nosotros Y a la que hemos puesto a transmitir en estos años Y tú y yo lo sabemos el amor por la lengua Pues sí, pues sí Llega una otra historia que como de, decía Michael Ende En... ¿Cómo se dice este libro? No me acuerdo. La historia interminable La historia interminable A, a edad no, perdona. <risa> como decía Michael Ende la historia interminable Eh, ye una otra historia y caldrá contarla en otro momento ¿Y imposible, perdona, imposible de presionar en un momento en que nosotros febanos a Lineo Friends. seguro que no pensábamos que íbamos a tener nombres eh, en, en Aragones en Casa Chen, que conoce Ufa servir en breves momentos la lengua y que nos ha dado un digamos, yo pienso que ye o paso que me iremos de dar y que facemos en nuestras experiencias y que en vez el momento Pues tal que la generación que, que ya ahora más activista den de socializar también en talanineza eh, o tema de la Aragones, que digamos, porque hemos feito esta traslación entre los, los adultos, que somos nosotros que ya, ya hay chen más adulta que nosotros que ha estado activista la chen joven que ahora nos ha pasado la garra por encima y que son mucho más explosivos y mucho más creativos que no nosotros y además tenemos ese reto pendiente de qué pasa con, con las siguientes generaciones pero yo pienso eh, y lo digo con esperanza de que si ni si hemos estado capaces de pasar estos años y re, eh, no solo crecer sino de allá de lo que pensaríamos yo pienso que ese tema va a plegar también Pues no lo sé si podemos imaginarnos para 27 añadas que tendrían los fillos y fillas que tendrían... Pero son cosas pulidas, ¿no? Porque, claro, son casi 30 añadas, Xavi. Y, eh, y es verdad que podemos tenerlo como sueño. Yo siempre quería pues, eso, transmitir a Luenga a las mías generaciones posteriores. Pero, pero bueno, pero era un sueño de mal tocar. Ahora lo hemos tocado, lo hemos visto y también es cierto, 27 añadas pues, seguimos... Tú y yo ofendemos un programa güey en Aragonés, seguimos una amistad que hemos sabido mantener en todos estos años, yo creo que yo muy polido también, y que y que el Aragonés continúa estando una parte central de nuestras vidas y vida, y la vida de muy tamachen, que yo creo que es una de las cosas más importantes. No solo que hizo, sino que gracias al Aragonés, Muita se ha socializado ya en un sentido pleno de, de Aparola, ¿no? Para Parad cuenta que cuando yo con todos mis amigos que arrancan de ese momento, todos llenarnos en ese entorno. Y, y, y es difícil de explicotear. Pero es que ya hay Muita Chen con la que echa Raudín, pues, en, ahora que doy clases en la uni, que sigue fendo eso mismo. Se socializan con Muita Marchen, pero que tiene un ámbito amplio de socialización en Aragonés. Y eso nos da una garantía. Que esto no acaba con el activismo de una, dos, tres, cuatro personas, sino que tiene su propia vida. Y de verdad que a lo mejor eso era un rollo vieyuno, pero que ese, en ese momento y era muy difícil de entender y de mesmo, de aspirar a eso. Y ahora mismo, pues bueno, yo pienso que hay un triunfo, nos hemos de felicitar. Y esos esfuerzos personales que, que se facieron y que continúan Fendosen, yo pienso que son importantes y que es seguro, seguro que van a tener un fruto normalizador. en no tiempo como anécdota yo tenía unos alumnos eh, cuando daba clases en Nogará que se conoció en las clases en Aragones de Nogará eh, con yo de profesor y se casaron y tienen fillos, fillas Hostia, y charran tío. entre ellos en Aragones siempre en casa y estoy, bueno, ahora te podrían hacer un homenaje como suyo antiguo profesor ¿no? Cuando de, te no, como Celestina <risa> <risa> bueno, si te os paréis, ya. ya no, no, no, no yo, yo por vergüenza torera, ya. Yo creo que hemos de ir pensando en acabar. Nos lo hemos pasado muy bien, de verdad. Además, eh, yo pienso que estar en esta radio para yo es un espacio de libertad. en pocos puestos en la ciudad, en los medios de comunicación podemos hacer esto, aunque hemos subierto espacios aunque menos nos lo pensábamos por ejemplo ese espacio que mantiene Chen en Heraldo Escolar, que para ello ha estado pues, bueno, como un, como una miqueta de agua fresca en los medios de comunicación y hasta historias por las que hemos pasado como ese programa que hacemos en Radio Ebro sí, en genial. lo que colaboraba eh, Chorche Romance Chorche ¿Mentigo? Romance que huele visto con el tema <ríe> de OPSC y tal ahí que ahora lleva un, un referente también en los medios de comunicación y que presume públicamente conocer la aragonés Sí, sí, sí, sí, sí. Y, y bueno, mucho más, Chen. Pero es verdad que, que ese programa que se decía Mirallo duró el par de años, su tres, y esto también muy exitoso. En fin. Am, los, la bien. suerte que tenemos que, aunque no llega haya radio, u, u, en ese sentido, uno no hoy sigamos nosotros, o la radio siga diferente, o las publicaciones han cambiado en periodicidad, o Tabán, Mueran, Nascan, lo que ya es cierto es que la Chen se va fendo o pre. para buscarse o sus propios espacios. Tenemos la flama, tenemos otros puestos, por ejemplo, el otro día me echarraban de un una rufierta que son fendonchaca, en Chenchoven, cada vegada se son multiplicando uh, orfillos, digamos. Esto es como, bueno, lo que hemos dicho antes, este el tema de los rizomas, con que esto se nos ha escapado de las manos, Rubén. <risa> Totalmente, de todo, de raso. Bueno, pues enhorabuena. Y lo que también se nos ha escapado más, llevo tiempo de este programa y he estado precioso. Yo te emplazo y públicamente, aquí te lo digo, Xavi, a que en la línea ofrend no sea... Si, no y este reviva la línea ofrend no sea flor de un día que contiene, que podemos plantear... Como mínimo una vegada al año y después ya iríamos negociando con, con unos araños. Como digo yo con los míos alumnos en la universidad, deal, ¿no? Lo de esto en inglés de, de acuerdo... Emplazamos a la organización de, de Estela a Estrela. aquí queremos eh, agradecer públicamente que nos hayan convidado, a que nos continúen convidando para continuar haciendo revivo al sitio de estas cosas, que podamos hacerlo a otra traza, que muchas gracias que no nos podés escuchar en Radio cierzo o viernes que viene de Wait a no lo siento mucho. y que, y yo, muchas gracias para mi aparte, y es todo un una honor poder haber feito este programa con atrás Bueno, pues nos veíamos, esperemos que bueno, será el año que viene, o si no nos seguiremos viendo por las carreras charlando en Aragones Y siempre en la línea de fren